Buenas tardes, estamos acá ya en Radio Cartón, transmitiendo desde el barrio chino, El Volantín. Y hoy tenemos un invitado, Sergio Fernández, conocido también en el bajo mundo como El Chocho Maldito. Y bueno, pues vamos a cotorrear con él, vamos a escuchar su música y pues también platicar sobre qué anda haciendo acá en Guanatos, Pero antes queremos este, pues abrazar, agradecer a todos nuestros patrocinadores, a nuestros compas que siempre nos están escuchando, a Editorial Amate, a El Viaje de Marco Antonio Gabriel, a Casa Alcalde, a Tártaros, a Arcadia, al Libros y Café La Rueda, a Flores y Colores de México, anfibios academia a toda la banda que nos, nos apoya a el viento cartonero a la rueda cartonera y pues a quienes nos, nos apoyan también mandando este o reenviando estos mensajes que ponemos en nuestro muro a martín sánchez carnal un abrazo a ver te das el volteón para ver ese libro a josé, josé ángel cantú Desde allá desde el sur de, de México a Gabriela Fón mi carnala, al Javier 5 un saludo, un abrazo. Acá también este el Chucho le dice que Simón, sí. Sí, pues a, a, toda, a toda esa banda que, que siempre este está con nosotros, pues a toda madre, bienvenido Sergio Tocayo dice. Muchas gracias, Tocayo, aquí andamos otra vez. Este, gracias por recibirnos, la neta. Y pues nada. Pues acá este, leyendo un poco sobre el plano este que nos toca, ¿no? que eres de Nuevo León. Sí, nací y crecí en Monterrey y me abrí en cuanto pude, por allá del 2003 más o menos, me fui primero a, a Canadá, a Vancouver, y luego de ahí ya me pasé a China, y entonces ya volví a vivir en México como hasta el 2011 más o menos. Sí, pues es, es, es interesante pues este esta parte de, de que le toca a uno rolar, ¿no? eh, ver otro tipo de culturas, ¿no? de espacios que luego también nos ayudan a, a vernos internamente, no porque algo que me, me llama la atención es de repente cómo nos vemos nosotros, pero cómo nos ven los otros, ¿no? o sea, Y, y de repente parece que a veces esperan mucho de nosotros y nosotros quienes somos ¿no? ¿Qué, ¿quién quién es Sergio Fernández? pues no sé, todavía no sé pero sí me quedó muy claro eso que dices ¿no? Eh, trabajar como migrante, primero en Estados Unidos como a los 17 me abrió un panorama muy muy suave ya después en Canadá pues el choque cultural eh, andar en la talacha de ilegal de te pone en contacto con, con lo mejor y lo peor ¿no? En, en, el, en esta chamba de demolición que terminé agarrando había un médico hondureño, había un filósofo este mexicano de hecho y, y había raza que obviamente había seguido alguna cuestión académica eh, de de un buen tiempo ¿no? De, de haberlo estudiado pero pues por ser tercer mundo la papa estaba en levantar escombro para, para el primer mundo. Y ese tipo de historias, pues obviamente nutren todo lo que queremos hacer, que es el relato, ¿no? Y en China, pues, ¿qué te digo? Es el viejo este eh, oriental, o es una cosa brutal, muy suave, también aprendí mucho. Y, y sí, a, eh, lo que nos compete, creo, la, la gran parte de la papita de donde viene todo lo que uno quiere relatar después, viene del viaje, del movimiento, de la interacción con gente que, que te desfasa y que sobre todo te, te empuja a cuestionarte quién eres ahorita ¿no? sí, es muy, muy interesante pues este la, la forma ¿no? o, o, el, o la lira ¿no? en, el, en tu caso el, el quien te apoya para narrar todas estas vivencias ¿no? y bueno, de, de lo que estaba leyendo ahí acerca de, de, de tu forma de, de cantar o de rolar tus, tus ondas pues decía que siempre generas una especie de de no no no, no verte ¿no? como un artista ordinario ¿no? sino que de repente generas sorpresas ¿no? este, ah, me encanta re, re, como que si reventaras, no digo a mí me, una vez me tocó escuchar tu, tu trabajo y, y me parece que tienes mucha formas muchas fuerzas Muy, muy mucho contagio incluso puedes conectas no pero Gracias. pero me, me parece pues este que pudiera sentirse incómodo el escucha ¿no? en algún momento por los por lo, lo sorpresivo que son las letras no sí, sí es, y es, y es muy chido también eso porque estamos como consumidores de arte estamos muy dados a eso ¿no? a que nos lleven de la manita y nos vayan diciendo ¿no? que es cada cosa que estamos viendo o escuchando o sintiendo no sí. pero cuando te revientan no cuando te ponen a pensar a, sí. a, a, a querer ver algo que no puedes o escuchar algo que no puedes escuchar pues te quedas así como incómodo ¿Eh? Sí, yo creo que sí eh, Eso que dices eh, se me hace como una como si te trataran como un niño medio tonto de 10, 11 años que, que es, Y te dicen es por tu propio bien que, que te voy a dar de comer este arte ¿no? con una enorme H Y para mí es más bien como, eh, no sé, encontrar un punto de catarsis Y tratar de salir vivo de, de ello ¿no? y, y eso pues si lo aprendes a canalizar y a proyectar pasan cosas como las que dices, no donde además de la letra, me gusta mucho jugar con lo más vulgar que, que, que me, me permita hacer y lo más estilizado, y ya ves todos los recursos, eh, pero siempre con esa onda de que no sabes si te si te tiró una piedra o, o te mordió y luego te, te chupó, o, o si nada más te dio una palmada en la espalda te dijo, sobres, vas. Y eso me gusta mucho pues vamos a, a hacer algo no vamos a escuchar una rola de las que nos enviaste ok no cuál cuál con cuál ponemos la que digas tú dale can camino triste va vale Fui arde lunas sin desayunar gira el espejo tiemblan nuevas sombras sin copa en sus venas a sus a desgras el instinto Deliciosos fondos aptos para reptar. Guerra de nuevo, feretros ajenos. estamos estamos en esta segunda vuelta del volantín y estamos cotorreando con sergio fernández el chocho y bueno pues estábamos platicando algo que me, que me quedé así porque es muy interesante pues el trabajo de, del chocho maldito pero este hablando de las composiciones o de esta narrativa eh, que, que te ha llevado y traído por muchos lugares eh, cómo es que el ¿Trabajas como, como lo estás procesando, viviendo o como te gustaría ¿no? de repente que, que fuera, que fuéramos, que estuviéramos o es simplemente una ilusión la rola? Eh, no, eh, siempre, bueno uno va creciendo y va madurando creo o espero madurar algún día, eh, pero... En un principio, cuando lo primero que grabé era la charola de canciones que consideraba que valían la pena y que tenía terminadas, y me dieron chance de entrar al estudio, entonces lo hice. el día después, cuando volví a entrar al estudio, eh, siento que había pasado una aventura enorme en mi cabeza, volví a Monterrey, eh, pasé por Monterrey y me regresé a Los Ángeles, mejor dicho, y estaba a todo eh, Los Zetas, la guerra contra el narco aparecían cabezas de los mismos policías que se ponen que cuidaban la zona, una cosa donde eh, te hacían sentir el dominio y el yugo día y noche y eso me terminó de moldear una serie de historias que ya tenía eh, y le llamé cuentos del desierto. Y en ese cuento, pues, eh, el narco realmente gana la guerra contra el narco y se establece como el nuevo sistema. Y, y me basé en cuatro personajes que ya tenía rato rebotando. Ahí siento que evolucionó un poquito mi, mi forma de... ...de relatar... Eh, ...después brinqué a otro disco que se llama Azul Borroso... ...y en ese... Mm, ...no es cierto, brinqué a Depor y Para... ...que fue el que te sí. el, el que te traje... ...y ese... ...para mí yo quería romper el personaje del Chocho... ...porque me, me daba un poco de agüite... ...tener pura obra enojada... Eh, ...que pretende generar un cambio... ...a través de la canción cuando... ...por eso se llama Chocho Maldito... ...porque es, todo es una ilusión... ...de que nos vamos a sentir bien tres minutos... ...pero como sea, hay que pagar la renta, seguimos pagando predial, sigue habiendo un montón de, de cuestiones que, que nos alteran encima de de, pues de las carencias económicas que, que sufre México en este caso. Eh, y entonces dije, bueno, pues voy a romper el voy a matar al personaje, pero pues ya no voy a cambiar de nombre porque me da no, no se me ocurrió otro nombre, soy así de huevón y entonces hice de por y para y, y rescaté muchos poemas que me había hecho favor de publicarme mi compita Elena Allá eh para la Oscura, una editorial cartonera en Nogales, a quien le mando un abrazo y le agradezco mucho porque eso me terminó empujando a musicalizar viejos textos míos que yo había conseguido yo había concebido como como poe como poemas, pues, pero me da un poco de pena decir así como poemas porque no soy poeta, pues, ni pretendo serlo. Más bien veo la el, el oficio de la canción como quien hace huaraches y luego zapatos y luego zapato con tacón y así, y entonces yo necesitaba explorar esa parte de mí y y entrar un poco más en contacto con eh, no sé, con el compa que me hubiera gustado haber sido en una situación, el amante que pude haber sido y el hijo que todavía puedo ser. Sí, es es una bronca con el personaje, ¿no? También claro, de te come. de alguna manera, pero pero también esa esa acción, ¿no? En el caso de, de los músicos que viven más de hacer presentaciones que de la venta de los discos claro y este enfrentamiento real no ejecutando tu tu arte no que es muy diferente cuando vamos a una galería y ya vemos una pieza ahí expuesta no estamos viendo al, al pintor dándose en la madre con, con la obra o al escritor este tecleando no pensando sufriendo por no encontrar la palabra no pero pero en, pero en este caso precisamente es este la, la, la actitud del, del público ante el, ante el personaje que está ahí, que se convierte también en una especie de chamán, de de gurú, que, que, que fusiona a todo el personal que está en el concierto, en el, en el toquín, y luego sales de ahí y se termina el personaje, ¿no? O sea, ¿y ese, ese personaje lo cuelgas o qué pedo, no? No, simplemente yo compongo para el chocho, eh, también trabajo, he trabajado mucho haciendo canciones para otras personas, sobre todo allá en China hice mucho eso, hace poco vendí un jingle para radio, para una casa funeraria, porque pues obviamente en tiempos de pandemia la muerte es muy, muy este, generosa <risa> va creciendo, va creciendo, y este entonces a mí me gusta que me pongan una, un reto, ¿no? Porque... Ay, no sé cómo explicarlo, hay gente que, que le ofendería, yo no me rebajo a hacer esas canciones suchas o lo que sea, pero yo estoy consciente de que cada chamba que hago y cada peso que entra a mi bolsillo va para cuerdas, no dejo de pensar en, en que necesito otros, otros estilógrafos o tinta china o imprimir otro tiraje de, de pósters o de calcomanías y de todo esta te vuelves como una pequeña fábrica andante no y vas aprendiendo mucho de serigrafía, de lino grabado, de esto y de aquello y, y en todo llegas hasta donde te permite tu, tu curiosidad y tu intelecto entonces ahí está el tope Sí, eh, sergio trae su lira aquí a radio cartón y bueno vamos a escuchar también unas rolas en vivo no este no sé si le entramos de una vez tú, tú nos tú nos dices va este me gustaría tocarles eh, el, el intro del cuento cuentos del desierto por el donde se presentan los personajes ahí va pistola es ley y la bala su sentencia un tiempo atrás el terror se volvió ciencia se está poniendo bien feo es el sheriff agarrado bajo la mesa El aire seco y las nubes no se acercan. Me té harta de los refuerzos que no llegan. Dígale al chingado cura ese. Que se ingrese a ah. Se abre el zaguán y las velas protestan Alza la cara el padre con mirada muerta Se ríe empapado en angustia El el sheriff y dios están bien pinches locos y Titubea con su rosario rumbo al altar Prego por el vino Valor agita su brazo con el último trago divino Quiero ver que alguno se atreva Que roje la primer piedra Rugió Al fin vestida sale la puta del confesionario Se ajusta las tetas escapando al juicio diario Pues a pesar de sus servicios Viene estrictamente prohibido ver al mundo los ojos Aprieta los dientes manchados de amargura y semen En sus ojos un futuro de gran envergadura Donde todos ya están muertos El pinche sheriff, el bendito cura Y el músico que nomás no paga Lamentablemente en vez de agua Llovería sangre Pues en este lugar morir de viejo Nomás no se hace Afina por última vez el músico su instrumento vacía la anforita, reflexiona un momento que chingue a su madre todo el mundo y así le dedica la última gota a su última rola y dice más o menos así Codicia es rey és rei Coda és rei Codicia és rey. Codicia, es rey. Codicia es rey y la muerte es su presència Codicia és rei la muerte su presència Codicia és rei la mort su presència. Estamos en Gracias. El volantín del Barrio Chino con Sergio Fernández y pues también queremos saludar a los compas que nos acompañan aquí en la librería cafetería La Rueda, a los dos pacos, a Paco Romero y a Paco Rodríguez, también este a la guerita infaltable, la guerita Ricardo Alcántar y al maestro Daniel González que es nuestro compañero de radio aquí con su programa de Jazz and Wine, también saludamos a Isbalanqueque, que es el que se discute con las servidas de café y al compa Carlos Chac, que está aquí en los controles, pues a toda la banda, también saludar algunos de estos, los conocerá este el chocho, es Elías, Gisael, Claro, madre infante, a Carlos Pla, ah, no. a Da Plaristiocos, Curo, de acá de Afoca, Arcanto Alcántara, que está aquí con nosotros, a Cristóbal Orozco. ¿no? A, a, a, a, al compa melquiades Matías, que está ya en que es Piedras Negras, sonora, ¿no? Creo a, que a, sí. a Alberto Gutiérrez. Y wow, Temo Temoxaudeda. hasta la gloriosa eh, Sedemix. Ey. Ah, un abrazo carnal. A, a Rosana Camarena, también al José Fons. ¿no? Pues un, un saludo al José Fons. Ah, es, su su compa, su, su onda del text, text foro textual no allá en Ciudad de México claro, también, ¿no? claro, claro. Pues, a, al al Cristos ya le habíamos dicho quíbole carnal mi carnalito de muerte como no un abrazo hermano julio alberto valtierra pues a to a toda esa banda pues que si por ahí nos están escuchando ya nos mandaron un saludo pues igualmente a toda esa banda no y estamos aquí cotorreando con Sergio Fernández, el Chocho, y oye, y, y hablando de eso, Garnal, digo, aquí andes en Guanato, ya ya hiciste unas presentaciones y vas por otras. Sí, estuvimos aquí el jueves, viernes y sábado pasado, estuvimos jueves en eh, Primer Piso, eh, que es un lugar de jazz, ah, muy chido, y sí. pues muy padre, porque yo nunca había estado ahí, y se me hizo muy loco que nos dieran la oportunidad, luego el viernes estuvimos en eh, la Casa Alcalde, con... Con este compa se portó todo dar, lo pasamos groovy, nos cayó un tormentón y hasta hasta era el ritmo el toquín, estuvo muy suave, la verdad. Y luego el sábado estuvimos en la pulcata. Esta semana se me cayó un toquín para para el jueves, pero está bien para descansar y entonces vamos a dar viernes en, eh, en la pulcata y sábado en la pulquería Chukiruki. Lo que vamos el jueves es nos vamos a ir a llamear aquí al, al eh, tártaro. Me dijo ah, te compita sí. que le caiga con la guitarra. ¿Hoy y, mismo? Y con actitud. No, me parece que es el jueves. Ah, el jueves. Ajá. Órale, sí sí pues hoy, hoy es miércoles ¿verdad? y este estamos también este cotorreando con Fernan con sergio fernández porque pues tú ya estás viviendo en colima o cómo está la onda si sí, ya estoy viviendo en colima eh, hace años que la vida me fue a, jalando y me ancló y creo que es lo que creo que es lo que lo que sigue para mí partir de colima eh, estar con mi familia eh, y pues nada, eh, de momento hice este este viaje exploratorio, qué chido que haya vida, gracias a ti también por recibirnos y este, pero también pues qué culero por todo lo que ya no existe, ¿no? Tantos lugares donde te conocí el Malasangre, un un espacio muy bonito donde tenías también tu, tu, tu espacio y muchos de esos lugares pues desafortunadamente ya no están. Así sí, que Sí, bueno, pues este este gran broncón de, de la pandemia ¿no? claro. que también pues les ha dado a mucha raza pues sí y, y más a la gente que pues se va por la libre por esta onda de la alternancia y que y que definitivamente es una postura no una postura neta real no de, de, de la raza y que bueno pues los que sobreviven y todavía están ahí pues ahora están cayendo muchos muchos eventos este generalmente pues son, son lugares que vi, viven, ¿no? yo digo en el caso también de aquí de la rueda vivimos de la gente que viene a tomarse un refresco, un café un, claro. un mezcal, no cositas así, convivir y pues invitamos a que ahora que ya dos, tres están animando a salir pues vayan a estos espacios ¿no? y, y conozcan gente o artistas más netos no más más reales pues porque de repente eh, pareciera que que no está chido decirlo pues porque es parte también así como de la ética de, de la gente que hace arte, pero ahí como cuando consumimos comida chatarra, ¿no? uh -huh. cuando nos tragamos unas papitas en vez de unos tacos de frijoles con queso ¿no? uh -huh. este y, y en ese sentido pues hay, hay mucho mucho artista pues tipos aritas pues no que, que solamente pues este, están ahí como de relleno pues para pasar el rato una diversión pues no pero también hay artistas que generan una propuesta no distinta no actual real pues en este sentido de, de proponer y de, y de generar algo y, y pues también esos artistas también están acá no buscando pues donde trabajar no porque pues a los que están pegados ¿no? al, al sistema o que son parte de, de, este, de este rol, no cuando el gobierno los requiere pues ahí están, pero no no hay manera de sobrevivirla cuando eres independiente o alternativo, o sea, la chinga fue doble o triple o algunos como dices tú tuvimos que cerrar y otros tuvieron que encerrarse ¿no? y producir desde su cantón aquí en, en, en Radio Cartón tenemos un programa que se llama 360 uh -huh. y que es como la voz de todos, no Lo, todas las voces juntas para todos los que hacemos algo ¿no? y que queremos mandar un, un archivo de audio para hacer como un collage de voces, ¿no? Arale, donde chido. no se da línea, pues simplemente se insertan y, y la raza escucha, no yo creo que vamos a tomar una de tus rolas también para ponerlo ahí Adelante. y bueno pues Voy pues agradecerte no que estás aquí con nosotros, pero vamos a escuchar otra rola, ¿no? Ok, la en la lira o prefieres Pues una de allá ¿no? Tú Ajá. dinos, Charlie. Cazador de otro... escompuesto que decora el escombro de nuestro pesar todos saben Bueno, y estamos aquí con Sergio Fernández, el Chocho. Estamos este pues cotorreando, ¿no?, sobre su rol acá en Guanatos y bueno, este ya ya nos comentó que va a estar el, este fin de semana en algunos lugares, pero también hay una segunda vuelta, Sergio. Sí, volvemos el 29, es jueves eh, al al de sufrir, tiene una onda que se llama Chicas Noches y vengo acompañado de mi compita Rafa tocando el bajo y mi compa Polo Moret en la batería y pues es electrificado el asunto, ¿no? Entonces, a mí a mí me gusta mucho la psicodelia, no los quiero invitar a que hagan cosas, pero siento que va más por allá ese tipo de show que armamos, ¿no? Uh -huh. Donde pues nos descosemos en vivo. Y luego pues este ya muy, pues ya hay mucha agua también, ¿no? Por acá. Ah, dicen que donde hay caca y humedad, ahí <risa> este la otra cosa también y, y, y, y bueno la, la, la idea es también que pues quienes nos escuchen y estos compas que tienen sus pues, espacios alternativos pues se conecten ¿no? como te pueden conectar tenemos eh, dos discos en el spotify lo buscan como chocho maldito y ahí, ahí hay dos discos este que donde viene esta canción que escuchamos se llama de por y para eh, y tenemos otro que se llama somos fuimos ahí y en youtube tenemos tres discos montados completitos Uno se llama, bueno, no importa cómo se llamen, hay tres, búsquenlos. Y luego nos pueden encontrar en Facebook como Chocho Maldito y en Instagram, como creen? Como Chocho Maldito. Sí, pues la, la idea es, ya lo dijimos, ¿no? Este, pues apoyarnos, ¿no? Ser parte de todo este movimiento que se genera acá a ras del piso, de la banqueta, ¿no? Y pues hacernos el paro solidariamente, ¿no? Y ojalá y si hay dos tres compas que nos están escuchando, pues lo inviten a, a echarse unas rolas igual con Solapas o con los compas, ¿no? Con el trío, es un trío, ahí está. Sí, ahorita somos un trío. Y, y bueno pues ahí en, en spotify pues van a escuchar ya producciones así con el trío ¿no? también um, eh, no casi, casi siempre he grabado todo solo oh. eh, por ejemplo en el cuentos del desierto grabé todos los instrumentos y la batería la terminamos programando. Eh, aunque mucha raza no se había dado cuenta de eso, ya ya lo echa a perder. Eh, es, yo, un, yo, es un robot. Yo, <risa> <risa> y no cobró sí, yo, yo sí me la creí, sí, no, mentí, mentí. Eh, y luego en el en el último grabé 8 canciones solo a una toma porque era la, la línea emocional, creo, del, del, del viaje y dos canciones las grabé con con ese power trío que éramos en aquel entonces, que era Rafa, Magaña en el bajo, y Juan Carlos Martínez en la batería, quien extraño mucho le mando un beso y un abrazo, él está en Guaymas, Sonora Pues ahí está, ¿no? este Para conectarse, y pues vamos a escuchar otra rola, ¿no? ¿Pero quieres? El... Sí, luego... Ah, pues mira, si quieres ponerla de todo bien, ahí salgo con mis compitas que les comento, los quiero y los abrazo Les sigo de Cali, ¿no? Amarte. La verdad me salió de la verga Excusas y mentiras no sirven Si ya lo hice Me hago que estudiarte Voy a quemar tu mapa de lunares Y que te explore actualmente en lo bendigo Buena suerte compadre la vas a comprar Por favor Que algo me destruya i intentaré cantar, sí. Dos años, cien canciones no son suficientes, pinche musa omnipresente, te escupo con cariño. Me diré a llorarte, pero estos labios han vuelto despreciables, el artista siempre ha sido un bufón, aprenderé nuevos trucos. me destruye No verás cómo me traga la tierra pues ese corazón ese corazón este corazón Ya no te espera Eh, estamos ya como en la cuarta, o se me hace que ya estamos en reversa de el volantín del barrio chino y queremos saludar también al maestro Juan Carlos que se la pasa de, de promotor, maestro este pues muy interesante también en el trabajo que hace usted ayudándonos a difundir todos los eventos que se realizan acá en, en Libros y Café la Rueda, en todos los otros espacios que luego por ahí me lo encuentro, no y qué chido pues que, que entendamos eso, y lo, lo repito mucho porque sí es muy importante no este rollo de, de compartir, de difundir y de apoyarnos en todo lo que se hace en el arte o la cultura independiente, y pues a toda madre, maestro, un, un saludo. Y seguimos aquí con, con Sergio, Sergio Fernández, este el chocho maldito y bueno pues estábamos cotorreando precisamente sobre este rollo de, de hacer las rolas ¿no? de, de esta de esta narrativa y de este generar un personaje a, a mí se me hace muy muy muy difícil separar pues eh, a veces al, al personaje de, del, del ser humano ¿no? o sea de, de cómo de repente eh, uno los ve como Como compas, no uh -huh. o sea cuates y luego los ves en un escenario y te cambia la, la, la, la imagen pues no pero también es es difícil pues porque pues conociendo a los compas que se dedican al rollo de hacer arte y te das cuenta de la manera en que viven ¿no? uno uno pensará no o que son un desmadre o que son bien pedos les uh -huh. gusta la droga el des pero pero pero los vecis y, y no realmente no, no no todos son así pues no pero sí. pero tampoco todos viven a toda madre pues digo en el sentido económico o de resolver todas sus necesidades, es, es difícil pues, ¿no? Sí, es un camino rudo eh, negarse a esperar que la quincena tenga esa estabilidad soportando un yugo de 10 11 horas en un cubículo eh, lo he hecho también, pero eh, bueno, primero que nada como que armar el personaje, a mí en lo personal me ayudó mucho porque pues yo era un, un muchacho muy como muy tímido este me daba mucha vergüenza cantar y entonces, por ejemplo, yo empecé a componer a los 13 años y compartía cuarto cuarto con otro hermano, y como hasta los 19 años él se enteró que yo componía canciones, porque le toqué una canción que le hice él este cuando empecé a tocar en vivo tocaba espaldas, oye, y la, la gente pensaba que, <risas> que yo me criaba el muy muy, pero no de veras, me o sea yo me vomitaba antes de tocar, y o sea una cuestión que yo tuve que, que romper, y, y la, la única forma en que pude hacerlo fue estando en China, porque allá fue donde saqué el EP, porque dije, nadie me conoce, Este, aquí pido? No no tengo ni primos, <risas> ni amigos, ni compadres, nada na, na. Dije, ah, pues qué chido, y lo voy a poner así, chocho maldito, y, y ya, ¿no? Pero sí, eh, mucha gente cree que me paro tequileando y, y me duermo este esnifando pastillas molidas. Y aunque a lo mejor sí lo hice en algún punto, pues no no puede uno andar así por la vida, porque no va... Yo lo que quiero es hacer más canciones y, y, y crecer como... ...en el oficio del relato, pues... ...realmente yo ya asumí que esa es mi posición y... ...y también descubrí que me... ...me fascina enseñar y transmitirlo... ...lo poquito que, que entiendo... ...a gente de cualquier edad, ¿no? Entonces eso en la pandemia también me ayudó mucho... ...tener un... ...un grupillo de, de raza, este... ...de manera... ...telequinética, este... ...les doy clases y así, está muy suave... ...y, y veo cómo avanzan y cómo van descubriendo algo que yo descubrí... ...a tientas con mucha curiosidad... ...y... Y también les explico eso, no que, que no, no, no tiene nada de malo quebrarse llorando porque cantas algo que te toca tanto el alma, porque también le va a tocar el alma a alguien más, nada más hay que adomar el espacio en el que lo haces para que tenga un impacto y que no tiene nada de malo tener vergüenza de desnudar el, el alma y ponerla en el escenario, ¿no? Sí, es, es muy chingón eso que, que dices porque, pues la verdad, creo que todos deben de tener miedo, ¿no? Mostrarnos lo que no se ve pues de uno mismo, pues ¿no? mostrar esa parte que algunos le llaman alma, ¿no? Sí. Y, y tratar de conectar ese ese ese interior con el, el interior del otro, ¿no? Que, que, que pueda generar esa, esa magia, esa esa fusión de espíritus y y decir, "Órale, cabrón, ¿no? estoy en un lugar o en en un evento" donde las cosas suceden diferente, pues, ¿no? Exacto. o sea, es, es digo me, me ha tocado a estar en diferentes este, foros, pues o espacios de los dos lados, ¿no? así como estar arriba y estar abajo, y cuando se da esa conexión, ¿no? y debe ser, digo es, pero, ¿tú qué piensas de eso? ¿cómo es para ti cuando te das cuenta que estás conectando con, con el público, pues? mmmm ¿no? La gente reacciona como como Satanás le da a entender y hay gente que tiene, la, por ejemplo, acaba de pasar en casa alcalde, había una señora muy linda porque ya se me bajó el coraje, pero la señora tenía que comentar en vivo lo que yo estaba haciendo con su comadre. De alguna manera está poniendo atención, uh -huh. le, le está impactando simplemente ella en su personalidad, no sea el tiempo de digerirlo y más tarde comentarlo. Ahora, ya pagó este Y ya está dentro yo, yo, yo antes sacaba la raza pues Y es algo que he estado trabajando mucho De que yo no puedo eh, O sea, que clase de fascista emocional sería yo Si yo le dijeras no, no, no sientas eso con esto esa, esa palabra no te puede conectar a esa sensación Yo digo que te va a hacer sentir mi canción Para nada Entonces, pues me río, ¿no? En el primer piso hubo dos muchachas que se la pasaron habli y habli y entonces la, las empecé a incluir en el show más bien y eso en buena onda lo, lo, lo mamé de, del mastuerzo, me encanta como el mastuerzo domina el escenario y, y chamanea a la audiencia y todo con un sentido del humor eh, eh, hermoso y es un, es un viejito hermoso y este y te vas con ese sabor de boca ¿no? que dices no mames güey, compartimos esta noche ese güey y yo, es como hacer el amor realmente o sea Yo lo siento por encima todavía porque mucha gente, volviendo al cubículo, tiene una catarsis en su vida y es cuando se jubila, le hacen una cenita, le dan un diplomita y le dan una patada suavecita, pero una patada en la cola. Nosotros como artistas, al menos en la música, tenemos la capacidad, si no sabemos autochamanear, de, de vivir esa catarsis cada vez que te presentas. Y es un, lado, es un lugar peligroso porque pues liberas mucha endorfina, mucha dopamina, mucho esto, mucho aquello, y al día siguiente te pasa te pasa factura, tu cerebro está cansado, secretó demasiado y sigue un poco de tristeza o melancolía, ahí el chiste es no irse al lado oscuro, pero no deja de ser algo algo bello, saber que al paso de los años, ahora que me estoy reactivando, yo llevaba casi tres años de no, de no hacer nada del chocho, al menos de manera pública, y que me sigue contactando gente, me sigue preguntando cómo se toca tal o cual canción, o lo que sea, para mí quiere decir que una composición de hace 10 años sigue teniendo una vigencia y, y, y funciona ¿no? y eso me hace muy feliz Sí, pues es algo muy loco porque eso que, que mencionas sobre el tiempo que va pasando ¿no? cada vez más ro más rockcan rolles ¿no? <risa> y, y cómo y como eso no O sea de repente lo ves en, en otros artistas también que va pasando el tiempo y no han acumulado algo un varo para esa esa vejez en la que ya no podrán ser productivos pero digo en, en, en este sentido no uh -huh. pero también es ese acumular este gente amistades espíritu ser ser parte de, activo de, de la espiritualidad de la raza también este es un alimento muy chingón por pues, ¿no? sí yo siento que se lo debo a, a mis amantes a mis amigos y a mis enemigos no eh, eh, me han construido y devastado y termina siendo parte de tu manera de cantar de tu manera de, de tocar la guitarra de hilar las, las frases o las ideas las temáticas entonces para mí desde hace años, que siento que vivo minutos prestados todo ese agradecimiento pues es muy chido, vamos a escuchar otra rola porque luego el tiempo si sí se nos va y la idea es que va. ¿qué prefieren de allá? pues una una, una última con tu lira, bueno. ¿no? y luego ya nos vamos casi despidiendo con la otra de que tenemos acá en la compu ¿cuál está en la compu para no tocar esa? <risa> Acción Patética es la única que me sé oh, okay. <risa> la que la chingada Bueno, hay una rolita breve, se llama Clientela, dedicada a mi Santa Madre. No creo en los hombres, y no me importa dónde han estado. Nomás no aprenden a meter la cola y seguir andando. No creo en los hombres, no me interesan sus fantasías De esas bocas solo salen cuentos y mentiras Desafortunadamente son como la arena en el desierto Ay, pero por otro lado, el negocio siempre es bueno No creo en los hombres. Ni más no hace falta saber cuánto les mide Todos los penes sufren del hilo de grandeza. No creo en los hombres. Ni en el poder que están persiguiendo. Tienen con bolsas llenas de miedo, se van sonriendo, sorpresa. La testosterona es una toxina peligrosa ¿Pero qué le va a uno a hacer a fin de cuentas eso? gracias, no pues qué chido que estés por acá mi Sergio y pues, gracias, gracias Tocayo, gracias, y pues ya, ya, ah gracias, aquí hay comentarios en vivo, gracias. este, gracias. haciendo uso del ruido, no, es que son los ruidos blancos, está bien, no te preocupes, <risa> digo para que sepan que estamos en vivo, pues porque... gracias por prender el taladro hermano, <risa> así que, y no, y, y, y muy chido porque aquí pa, Paco, este, romero que es el, el pintor exclusivo este de la cartonera de, la, de varias cartoneras de aquí de, de, de guanatos no este pues se acaba de aventar un, una portada para, para un, un un cuaderno que, que le va a regalar aquí al chocho nomás que ah, todavía Anita. todavía está este Como fresquito el corazón, ¿no? me espero que se que no hay pedo, esa, no manches, esa, gracias, esa portada la quiero titular el corazón del poeta, ¿eh? porque está ahí como latiendo y como que, si es Muy... parte ¿no? del de, de, de, corazón del poeta, ah, gracias. Gracias a en jóvenes. este momento se están dando un abrazo, están sí. este pues participando, acá. ya volví del abrazo, ah, no, pues que chido, chido que que todo esto sucede acá en, en el barrio chino, en Radio Cartón, en este programa del Volantín, pues ya casi nos carnal, algo que quieras agregar, decir así con toda la calma, eh? no es, no estoy apresurando. Pues, ¿qué les puedo yo decir a ustedes, desdichados escuchas? Gracias, eh, qué chido que existan y sigan existiendo este tipo de espacios, porque te decía hace rato fuera del aire que para nosotros es un vehículo, Y más allá de, de cuánta gente le dé clic a, a, a una canción del Spotify y que si el chingado algoritmo y que si te roban los millones, para mí, pues, no no es no es la, la meta, ¿no? La meta es poder producir otra canción eh, y entre más gente comparta una canción o sienta que alguna canción le representa y le hable alguien más de ello, eh, pues, vivimos en cabezas y corazones de otros no entonces pues muchas gracias por invitarme la verdad, este espero no haya estado horrible y, y siempre, todo siempre se puede superar todo, siempre no, más para abajo siempre eh. más para abajo hey. y, y bueno pues <ríe> sí, lo, lo, lo chido es que ya andas por acá y vas a volver y va a haber más chance de que la raza de guanatos te escuche te conozca conozcas también tú a más banda que también hace cosas no claro que, que crea claro. Que, que genera pues propuestas y, y pues eso es lo chingón no y, claro. y nos vamos a despedir con esta última rola que tiene que ver algo con nosotros no también ¿verdad? sí claro Esto se llama acción patética y pues es una un juego de acción eh, poética no así en patético sangre